inflaban el número, a veces lo inflaban, inflabanos ¿no? Eh, y luego resulta que además eh, no daban información real bueno pues iba como pues eso hay un, un absoluto fracaso hay un cacao enorme de las agencias de espibanaje en Estados Unidos porque existe eh, la marina, existe el ejército de tierra, el ejército del aire, existe el FBI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 Vamos a que nuestros aviones bombarden las fábricas de aviones alemanes y las instalaciones donde está el petróleo. Lo cual, con el paso del tiempo, dio un resultado fantástico. Porque es el siglo XX, el comienzo, de verdad, el, lo que el, ha sido noticia hasta ahora. Claro, en 1944 pues, se acabó el talus y se acabó el... Es decir, han jugado eh, eh, cosas...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 idéntica y, y ha sido más o menos buena. ¿no? Sí, sí, y hoy sí. que hablo de, de la CIA, vosotros me diréis. Ya, ya, ya. Pues eso... Está clarísimo. Está clarísimo. Está un señor con la tijera ahí, está muy pendiente, porque está muy ocupado, muy ocupado, eh, en decir cosas de inyecciones y cosas así. <risa>